Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa, pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos, a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento... Tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad. Pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el porqué qué y por vía de cien estas personas han desaparecido. Colaboración de medios y periodistas argentinos fieles al proceso. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en este momento la está cumpliendo. Pero por sobre todo las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo gocen como son los argentinos. convencido que nosotros, derechos, que, que, que, que, que nosotros éramos derechos, que nosotros éramos humanos, me molestaba cuando cuando lo destacaban de Argentina, me molestaba cuando, por ejemplo, venía gente periodista, especialmente del exterior, y hacían preguntas difíciles, y yo decía que era todo propaganda propaganda comunista, propaganda de seguridad, en fin, eh, ese era yo, por ejemplo, que era, digamos, el más influido. Les rogamos a ustedes, son nuestra culpa. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, de los nacionales y los importados. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, un unado deseado por la subversión internacional intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacasales, hasta que dijimos, ¡bájame! Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve el paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que creamos. En los altillos de la Casa de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, sobre una colchoneta, entre medio de muchas otras personas, estaba Cecilia Inés Cacabelos. Tenía 16 años de edad. La habían encapuchado y sus manos estaban engrilladas. La habían capturado gracias a los datos suministrados por su hermana, a quien le dieron garantías de que solo se la iba a interrogar. Su hermana creía que así le salvaba la vida. Cecilia Inés cabelos permanece hoy en situación de desaparecida. Señores jueces, Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta retilatoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¡Silencio en la sala! ¡Silencio! defender nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra, una guerra 70 y 128 no 70, 132 233 y ahí pararon en una casa que era de chapa y lo que solo encontraron ahí fueron unos chicos que lloraban y gritaban los padres y la madre alcanzaron a disparar después si los agarraron no sé porque nunca lo vi después agarraron por caminos cortados y los llevaron a un centro que era un color rosado así algunas paredes pero descascadeadas que estaba cerca de la aviación. Ahí estoy dos días y el señor Echecolás haciendo uso de valentía como dice, mira dice voy a felicitar al personal porque han agarrado dos de estos montoneros, dice y los felicitó a los de la que iban en los autos, muchos autos, yo creo aproximadamente irían como 100 personas entre todos los que había rodeando mi casa porque atrás de la casa sentí que golpeaban una puerta que había y la rompieron porque había más gente, porque yo disparaba por el fondo, pero yo pasaba... Yo pienso que los militares Para mí estuvieron bien, se equivocaron en una cosa, en hacerla por izquierda, o sea, no publicar la lista de, de, ¿cómo se llama?, de muertos todos los días en los diarios. Nada más que eso. ¿De los niños hay que mover de más abuelas? No, yo no, de los niños no demasiado, no sé hasta qué punto están desaparecidos. No, no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto están desaparecidos. No, no sé hasta qué punto. Eh, los 500 niños es son como los 30.000 desaparecidos. Es un invento eso, los 500 niños son como los 30.000 desaparecidos, es un invento eso. Hay muchos jóvenes de 18, 19, 20 años que afortunadamente no vivieron este horror y tal vez creen que es un cuento, fue, es una realidad que debemos recordar. Ni un momento ni un recuerdo Para los que perdieron, los que construyeron La tumba, el mausoleo De la miseria del carnicero se caracteriza al gobierno encabezado por Viril en el 76 eh, ¿Cómo lo define? Eh, yo no voy a contestar ese tema ¿No ahora ¿No se atreve a decir que fue una dictadura no, siquiera? Discúlpeme, fue un golpe constitucional Fue un golpe constitucional ¿Un golpe? Este... Un golpe constitucional? Eh. Se van llevando la memoria Queda en la historia una mancha o un borrón Mientras el resto sufre amnesia Perdón, eh, fue un golpe, pero ¿usted recuerda que, eh, cómo estaba el país en ese momento? Las cifras las inventan y lo inventa este gobierno, como dicen 30.000 desaparecidos Es mentira los 30.000 desaparecidos, pero este, estoy muy orgullosa de defender esa causa Y este y bueno, y parece que le molesta ¿A una causa de lo que robaron bebés? aún la causa de los que robaron bebés y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror de ahí a dónde fue llevado fui llevado a al pozo de arana ahí es donde sucedió lo que nos relató con patria del Orto, sucedió todo lo que... el con... marido todo todo, todo todo de ahí a dónde fue de ahí de cuatrerismo de ¿del pozo? del pozo a la quinta correcto, de la quinta a si la yo entendí la octava y de la octava si yo entendí a la novena a la, a, la, a la unidad nueve a la unidad nueve el día cinco aparece, eso serían las once o doce de la mañana no sé por qué hora no tenía aparece Patricia del Orso con el marido toda torturada la tortura en un día, 2 junto con nosotros. Nos hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad base? Una estruendosa jauría, se empiñan a hacer callar. Las preguntas, los matices, el murmullo de ojalá. Rendíamos nuestro homenaje a las víctimas y la violencia demencial desatada por el terrorismo en la década del 70. Pensamos que los pañuelos de las madres reflejan solo una parte del dolor de los argentinos, que debe ser complementado con el recuerdo y homenaje a las otras víctimas de esa terrible guerra que sufrió la Argentina en la década del 70, cuyas profundas heridas aún hoy, a 30 años de distancia, no terminan de cicatrizar. Desde un principio tuvimos que no buscábamos la confrontación. No pintamos ni tachamos a los pañuelos de la madre. Tan solo queríamos reflejar que no son las únicas que sufrieron pérdidas en el conflicto bélico que dividió el espíritu de los argentinos. Todas las muertes deben ser respetadas para que esa terrible historia no vuelva a repetirse en nuestro querido país respetuosos de la ley, nos dirigimos caminando hasta la plaza. Si pretendíamos que la ley sea el punto de encuentro de todos los argentinos, era justo que respetáramos las normas. Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Aproximadamente a las 14 y 30 horas, dos autos con logos de la asociación Madres de Plaza de Mayo, se metieron de frepo en el espacio público, estacionando los móviles sobre la misma plaza. Sus ocupantes, con tachos de pintura bien acondicionados, como si se tratara de un operativo comando, procedieron a tachar el símbolo de las víctimas del terrorismo, con un color rojo tétrico. Cargado de significado, tal vez sin tomar conciencia de lo que estaban haciendo, la bandera celeste y blanca, que forma parte del símbolo de las víctimas, quedaba tachada por el color rojo que siempre representó a los que quisieron hacer de nuestra República un Estado totalitario al estilo cubano. Un ruido de patriotas que se envuelven en banderas confunden la patria con la sordidez de sus cavernas En los 70, el rojo de la sangre tenía los, los cuerpos de las víctimas del terrorismo marxista En el presente, el rojo del resentimiento pretende teñir con un manto de olvido a las víctimas del odio Montonero que si en los 70 no pudieron hacer un trapo rojo no pudieron que un, no hacer que un trapo rojo reemplace a la celeste y blanca, en el presente no podrán enterrar en el olvido a nuestros seres queridos. Muchas gracias. gracias, gracias, gracias, gracias. Ruido de patriotas que se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener ocho años y tengan trece. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir. Ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas servidas, ...de las que puedo no sufrir... ...ellos no... ...señor perdóname por encender la luz... ...y olvidarme que ellos no pueden hacerlo... ...señor yo puedo hacer huelga de hambre... ...pero ellos no... ...porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre... ...señor perdóname por decirles... ...no solo del pan vive el hombre no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Enséñame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz a intelectuales, el allanamiento de mi casa el asesinato de mis amigos queridos y la pérdida de una hija que murió con patria. los hechos que no obligan esta forma de expresión clandestina. Después de haber matado en el libro como escritor durante 30 años. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a como unos ejecutores de su política agresiva y el cuyo término estaba señalada con elecciones convocadas para nueve milices matales. En esa perspectiva lo que ustedes iniquitaron no fue un mandato transitorio de la ley Martínez sino la posibilidad de un proceso de dinero donde el pueblo reviviera más que ustedes continuaron y atrabaron colmadas de cárceles ordinarias crearon ustedes en las principales transmisiones del país virtuales de campos de concentración donde nunca no ningún juez, abogado, periodista, observador internacional se que se que el de los procedimientos invocado como necesidad de la investigación convierte a la mayoría de las detenciones en secuestro que permiten aperturas inerentes y el juicio de sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de, de la denuncia justificios medios que usan, han llevado a ustedes a la captura absoluta y temporal, metafísica en la medida en que el fin original de extraer información se extravila en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de marcha la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo y ustedes mismos han perdido en estos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha presuntas herederas de las tres A de López Llega capaces de atravesar la mayor garnición del país en camiones militares de alfombrar de muertos el río de la Plata donde arrojar prisioneros al mar salarios a curatazos, mientras los precios suben en las puntas de las mayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo hambreas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos vestidos, han retrocaído las de producción a los comienzos de la era industrial cuando los trabajadores han querido protestar, los han de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en no aparecieron. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una visa miseria de 10 millones de habitantes si una propaganda brumadora el deforme de esos de melmanos no pretendiera que esa junta procura la paz que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Masera ama la vida nunca había pedido a los señores comandantes en jefe de las tres armas que mediantean sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra una guerra que aun si mataran al último guerrero no hay más que empezar bajo nuevas formas porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarían desaparecidas no agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas estas son las reflexiones sino el primer aniversario de su fausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace muchos años de dar testimonio en momentos difíciles.